Te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro no volver aunque me Дякую за перегляд! El tiempo aparto fuimos piedras que siempre chocamos gotas de agua que el sol resecó borracheras que no terminamos en el tren de la ausencia me voy y volle ton nocti regreso lo que tengas en mi te lo doy pero yo te devuelvo tus Santo de rabia no volveré, no pararé hasta ver que mi ya tu ha un arroyo de olvido negado. Tu recuerdo